Hola, soy Rubén y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Con Expósito, la última hora en La Linterna. Cope, estar informado. La pregunta, la pregunta del millón es: ¿qué ha pasado? Piénsalo. No sé cuánta gente en estas últimas horas me ha preguntado, como si yo lo supiera, oye, ¿qué ha pasado? ¿Es verdad que ha sido un ciberataque? ¿Es verdad que esto afecta a toda Europa? ¿Es verdad, te lo juro, yo le he oído,、eh, que está ardiendo el Ministerio de Defensa? Bueno, la cantidad de bulos y de gilipolleces que se han podido durante el día de hoy son impresionantes. Lo cierto hasta ahora es que a las doce y media del mediodía se produjo una. Un apagón total en toda España y seguimos sin saber por qué. Una avería sistémica, posiblemente. Un ciberataque, posiblemente. En cualquier caso, conviene recordar que nunca habíamos vivido nada igual. Así que paciencia, calma y una lección de urbanidad que está dando el 99,99% ,99 de la gente. Impresionante. Mira, ahora mismo estoy. En mitad de la calle Alcalá, entre Cibeles y la puerta de Alcalá. Y la normalidad, el respeto, la educación, la consideración de la gente con los conductores, con los peatones, con los conductores de autobús, es, te puedo asegurar que es muy, muy edificante. Ojito a las redes, ojito a las tonterías, los bulos y las sandeces que se sueltan por las redes sociales. Nos dediquemos, de verdad, atendamos a los medios fiables. Cada uno el que considere, faltaría más. Pero los medios fiables, éticos y que intentemos informar lo mejor que sabemos, pero no elucubrar. Ha comparecido Pedro Sánchez a media tarde, para no decir absolutamente nada, maquillado como una puerta para variar. Y claro, yo viéndole me preguntaba: ¿Alguna vez ha habido un presidente del gobierno con tan nula credibilidad? Porque le oías decir que no se sabe y estabas pensando, este lo sabe, pero no nos lo dice. Pero es que si hubiera hecho alguna hipótesis concreta, lo que hubiéramos pensado habría sido, nos la está cablando por algún lado. En fin, debería hacérselo mirar. No nos viene mal, dicho sea de paso, que se me entienda, un sopapo de estos de vez en cuando, ¿eh? Al menos para que aprendamos a valorar algo tan simple como un enchufe, una luz. Un grifo, el wifi, el internet y el WhatsApp de nuestro móvil. Fíjate, incluso va la gente hablando por la calle y seguro que te ha pasado a ti en casa que has hablado con tus hijos o con tu pareja más que de lo normal. En fin, mi opinión personal es que un fallo sistémico es demasiado gordo. Significaría un desastre tercermundista muy, muy grave, pero oye. La otra posibilidad. ¿Un ciberataque? Pues oye, vete tú a saber cómo y desde quién. Pero visto cómo está el mundo, en fin, quiero pensar que lo sabremos pronto. La, re, la normalidad parece que se va recuperando por zonas. Hemos hablado ya desde Barcelona, desde Valencia, hemos hablado desde el País Vasco, desde Sevilla. Y allí parece que la cosa viene a ser medio normal. Así que oye, también en Maja d a h Onda nos decía Juan Macastaño. Veremos cuando llega al centro de Madrid, que sigue en una situación, sinceramente, bastante caótica. ¿Qué quieres que te diga? Hemos sufrido el volcán en La Palma. Hemos sufrido la Filomena en Media España y aquí en Madrid. ni te cuento: la pandemia, la Dana en Valencia y ahora un apagón. Yo no sé dónde está el gafe, pero la verdad es que resulta espectacular. Y por último, a modo de postdata, no me digas que no. Pero si no has tenido una radio a pilas en casa, seguro que las has pasado canutas. Mucha tecnología, faltaría más. Mucha digitalización, por supuesto, no seamos necios. Pero al final, en situaciones como esta, nada mejor que una radio con pilas, de las de toda la vida. No sé si resulta tan paradójico como curioso, pero, pero bueno, puede ser una parte de la l e c c i ó n Lo dicho. Un día histórico para mal. España se ha fundido a negro a eso de las 12.30 y a esta hora todavía hay muchas zonas de la península, como este centro de Madrid desde el que te hablo, sin luz. El apagón dura ya aquí casi ocho horas. No sabemos nada, ni qué ha pasado, ni dónde se ha producido, ni las causas concretas. Sánchez, como te digo, ha comparecido pasadas las 6 de la tarde. No ha explicado absolutamente nada. No te lo vas a creer. Escucha.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 La luz vuelve poco a poco por zonas. En este momento, y según Red Eléctrica, ya hay suministro en áreas de todas las comunidades autónomas. h A s t a a hora, como te digo, casi ocho horas después, no sabemos nada. No hay ninguna explicación concreta por parte de ninguna autoridad. Admiten el colapso absoluto del sistema, pero nadie nos explica el origen del fallo. Menos mal, si me permites la apreciación, menos mal que esto ha ocurrido a media mañana, luz de día. Imagínate con todo y con eso el caos. Desde Portugal apuntan a que el fallo estaría relacionado con un raro fenómeno atmosférico ocurrido en España, que parece una película de indios, pero en fin. Desde Red Eléctrica no confirman y aseguran que se está recuperando poco a poco el suministro. El cálculo que hacen es que la luz volvería entre 6 a 10 horas más tarde. Parece que han pasado 8. Bueno, digamos que estamos en ello. A partir de las 7 de la tarde se ha reunido. Otra vez el Consejo de Seguridad Nacional, presidido precisamente por Pedro Sánchez. Hay que decir que solo las islas Canarias y Baleares se han librado del apagón, mantienen sin problema el suministro. Esto ha generado un caos importante, sobre todo en el centro de las principales ciudades, también en la red ferroviaria. Metros, tranvías, trenes han dejado de funcionar. Adif confirma Que es imposible que se recupere la circulación en los trenes de media y larga distancia para el día de hoy. Distinto ha sido en los aeropuertos. La situación ha sido más tranquila, retrasos lógicos, pero los vuelos, por esos sistemas de energía p r o p i o han continuado despegando y aterrizando. En otros puntos críticos que se vienen a la cabeza inmediatamente, como centrales nucleares u hospitales, las centrales se encuentran en situación de prealerta de emergencia. Porque los reactores que estaban en funcionamiento han parado automáticamente. En los hospitales, normalidad, dentro de la emergencia, los generadores eléctricos se han activado y mantienen sus actividades básicas. Quirófanos, UCIs y urgencias siguen funcionando sin ningún problema. No se han registrado incidencias graves, como ha ocurrido en el hospital Niño Jesús de Madrid. Nos han mantenido la consulta sin problema. A la niña le han hecho las pruebas con la e s p i r o m e t r í a y lo que sí estaban con el tema de la luz y la luminaria, digamos, sí que la tenían apagada para, para poder ahorrar energía y poder usarlo en, en otras cosas. Sí que se lo habían comentado a los médicos y estaban controlando un poco eso. ¿Y os han dado cita o no necesitáis más citas?、Eh, la cita la próxima nos llegará a casa pues, sin pues, problema. Sí. Los que sí han tenido un día a getreado han sido los servicios de emergencia. h A s t a ahora no tenemos cifras concretas, pero en toda España han sido cientos de rescates, imagínate el marrón, de personas atrapadas en ascensores. Mira, ahora mismo estoy en mitad de la calle Alcalá, entre Cibeles y la puerta de Alcalá, sentado en un banco con mi compañero Sergio Jiménez. Y no te exagero si alrededor hay. ¿Cuántos somos? ¿50, 60? Unas e s o n a Mira, son unas 70 personas o por ahí. Escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Claro, claro. Lo que es la vida, ¿eh? Mira, de, de, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando pues, todo el día. Imagino que la cope. Por supuesto. <risa> Gracias, amigo, por escuchar la radio. Gracias a todos. Seguimos. Expósito: La Linterna. Repasamos con Necane Fernández el resto de noticias de este 28 de abril, si es que ha habido algo más. Necane, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Ha habido más cosas, fíjate, hasta ayer mismo estábamos fijando en lo que ocurría en Roma y en el Vaticano. Pues bien, hemos sabido que el cónclave para elegir al nuevo Papa empezará el 7 de mayo en la Capilla Sistina. La primera votación será por la tarde, tras celebrar una misa. Participarán 133 cardenales, ya que dos de ellos han manifestado que no acudirán por motivos de salud. Uno de ellos es el español Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia. La jueza procesa a David Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias. La decisión afecta al hermanito del presidente, digo hermanito porque así le amaban los colegas, y otras diez personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y Luis Carrero, ex asesor de Moncloa. Este es el que le llamaba, hermanito. La jueza entiende que hay indicios de que David Sánchez utilizó su influencia para obtener la plaza de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz. Putin anuncia una tregua de tres días por el 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. No, si todavía habrá que darle las gracias. El alto el fuego entrará en vigor en la medianoche. el 7 al 8 de mayo y vencerá 72 horas después. Hoy las defensas aéreas ucranianas han derribado 40 de los más de 100 drones lanzados por Rusia en varios ataques. El paro sube en casi 194 mil personas en marzo, es el mayor aumento desde 2013. Se han destruido 92 mil 500 empleos solo en el primer trimestre. Son datos de la EPA. La tasa de paro crece. Hasta el 11,3%, su valor más alto desde el primer trimestre de 2024. El total de desempleados roza los 2,8 millones. Tres años de cárcel para las dos españolas repatriadas desde Siria por pertenencia al Daesh. Son esposas de yihadistas. Viajaron a Siria voluntariamente a través de un grupo de mujeres vinculadas al Daesh. Además de la pena de prisión, han aceptado cinco años de libertad vigilada y programas de desradicalización terrorista. El foco, miramos al mapa mundi, pero nos fijamos especialmente en Portugal. Escuchas la linterna. Con Expósito. Cope, estar informado. He、llamado a Luis Aresta, es un colega de radios en Asensa, nos atiende desde Portugal. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde qué punto de Portugal nos atiendes, compañero? Te hablo desde Porto、eh, y es una de las primeras ciudades que están t e n i d o de energía de nuevo después de este día. Completamente atípico aquí en Portugal. Oye, ¿a vosotros cuándo se os marchó la luz? ¿Cuándo os quedasteis sin electricidad? Exactamente a las 11.33. 11.33 de Portugal, por tanto las 12.33 ahí、claro. en territorio español. Exactamente igual que aquí. Oye, allí las autoridades han dicho algo, aquí en España no han dicho nada. Bueno, hace unos 20 minutos tenemos las primeras explicaciones oficiales por parte del、eh, presidente de la Red Elétrica c Nacional. Lo que pasa es que ha ocurrido un apagón total en toda la red de muy alta tensión, y que, y esto es importante para vosotros, minutos antes de ese apagón total aquí en Portugal. Se verificó una oscilación en la red española, s o p o r t a d a por las centrales fotovoltaicas. q u e r i d esto d i r que Portugal eh, eh, adquiere y compra energía a España porque es más barata. Entonces, con esa oscilación en la red、eh, española, Portugal, las, las centrales en, en Portugal han respondido con un disparo. Es lo mismo que, que sucede en nuestras habitaciones. Cuando tienes un problema de oscilación de tensión, el cuadro se dispara. Claro, claro. Aquí ha sido un, un disparo total. Es una explicación básica, sí, pero es la primera explicación oficial de que pueda estar relacionada esta p a g u a en Portugal con esa oscilación de tensión en la red española. Interesante. Oye, Luis, una última cuestión. ¿Habéis recuperado la normalidad ya en todo el país, desde arriba, desde Oporto no, no, hasta no, Algarve?、No. No, no, no, no, muy lejos de eso.、Eh, el, hay un, hay un, un la red nacio, eléctrica nacional tiene cerca de 2 millones de consumidores directos. De esos 2 millones, apenas 300 mil consumidores tienen energía ahora. La, la reposición se hace muy, muy paulatinamente, muy gradualmente, para que no haya、uh, el riesgo de, de、uh, un nuevo apagón. Entonces, h、eh, a y dos centrales, una, e、eh, n Tapada de Oteiro, es、eh, cerca de Porto, la otra en Castel de Bode, en Río Tajo, que están soportando, e、eh, l primer arranque de la red para que se pueda hacer,、eh, gradualmente. La previsión es que durante la madrugada la reposición se pueda,、eh, hacer en todo el país. Ahora mismo ten, tenemos algunas zonas de Grande Porto con energía. Hay otras pequeñas ciudades del centro del país y del norte que van teniendo algunas posibilidades de energía. Bueno, se nos ha cortado la comunicación con nuestro compañero Luis Aresta de Radio Ren Ascensa de Portugal. Nos h a h a b l a d o desde Oporto poco a poco. También parece que van recuperando la normalidad. Nos vamos en este momento hasta el aeropuerto. Hasta... Luis, ¿estás por ahí ahora recuperado? Sí, sí, estoy、ah, oyendo la perdona, emisión. Perdona. Estoy oyendo. Se, nos, se nos había cortado. Bueno, que hoy, amigo, que gracias, que recuperéis poco a poco la normalidad. Sí, dejaba apenas, apenas, apenas para, para sublenar este, este dato: que posiblemente en Lisboa habrá energía en las próximas 5 o 6 horas. Y la previsión de la Red Eléctrica Nacional es que mañana por la mañana todo estará normalizado aquí en Portugal. Luis, lo dicho. Gracias, compañero. Un abrazo, compañero. Otro para ti, adiós. Nos vamos hasta el aeropuerto de Madrid, Adolfo Suárez, aeropuerto de Barajas. Ahí está nuestro compañero, creo que sigue por ahí, Álvaro Martínez. Álvaro, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángel? l c ó m Minuto y resultado. ¿Cómo está la cosa allí? Pues mira, los retrasos ahora、eh, ya son habituales aquí, las pantallas coloreadas por ese naranja de retrasos, porque a pesar de que los vuelos dicen que están intentando operar con normalidad, y una reducción del 30% del tráfico aéreo motivado por precauciones de seguridad, dicen eso las autoridades. Constantemente por megafonía van pidiendo paciencia, diciendo que están funcionando con sistemas eléctricos de contingencia. Los puntos de información, eso sí, no dan abasto. Algunos pasajeros desisten, de hecho, de ir al centro de Madrid y apuestan por、eh, intentar quedarse en el hotel más próximo a este aeropuerto. Pero claro, la fórmula, esta fórmula, la están contemplando muchos viajeros. Así que cuando llaman al hotel los que pueden llamar, que esa es otra, la respuesta es que no hay camas disponibles. Y fuera de esta terminal 1 de Barajas, Pues la gente cada vez más desesperada,、eh, porque no sirve de mucho esperar estas largas colas de autobuses, los taxis prácticamente hay que renunciar a ellos, y los accesos, obviamente, tanto de entrada como salida del aeropuerto. Están siendo muy complicadas. Así que paciencia y, sobre todo, intentar pues,、eh, con la mayor prudencia esperar que se vayan desarrollando los acontecimientos. Es lo que repiten aquí los agentes, y,、eh, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se han desplegado también en este punto de Madrid. Gracias, Álvaro.、Sí. En las estaciones de tren la situación sigue siendo muy complicada. Pero han abierto varias estaciones, las más importantes de España, precisamente para pasar la noche la gente que no tenga hotel y que por lo menos puedan estar a cubierto. Gonzalo Zavalla, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.、Eh, a esta hora, por ejemplo, la última hora que tenemos es que el Ministerio del Interior confirma que quedan 26 trenes por ser evacuados. De ellos, 14 corresponden a la línea Madrid-Sevilla y 8 a la línea Madrid-Barcelona. Y entre tanto, la inquietud, tanto en las calles como en las propias estaciones, es evidente. Alberto, por ejemplo, lleva desde las 2 en Atocha. Esperando a ver si esto se normaliza un poco y ya nos podemos ir para casa, a Getafe. Llevo desde dos horas pendiente de tres hijos. Me imagino que estarán en casa con su madre y, bueno, eso es lo que me anima a volver a casa. Por supuesto, hasta ahora se recuerda no acudir a las estaciones de tren hasta Nueva o i s o La circulación de media y larga distancia no se va a restablecer este lunes. Las cercanías se podrían retomar en función de la situación.、Eh, se ruega, por ejemplo, evitar los desplazamientos. Se informa de que las estaciones, esto es importante, van a permanecer abiertas para facilitar la pernoctación de los que se han quedado en tierra. En la carretera, en cambio, se recomienda evitar esos desplazamientos. Se recuerda que el transporte de mercancías está funcionando con relativa normalidad. Y por último, un apunte, Ángel. En el puerto de Algeciras, el sistema de aducación. Se ha caído completamente y no están embarcando camiones, sí que están embarcando pasajeros. Curioso. Nos vamos, yo te hablo en el centro de Madrid, el sonido de las sirenas es constante. La policía tiene acordonadas las esquinas, las principales paradas de autobús, porque claro, el mogollón de gente y el amontonamiento puede provocar un problema que por suerte a estas horas no está ocurriendo. Centro de Emergencias, Adrián Gil, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues es que han sido miles las llamadas que ha recibido el 112. Por ahora, ciudades como Madrid, no hay metro, los semáforos siguen sin funcionar. Está siendo vital el trabajo de los agentes de movilidad. Centenares de personas han sido atendidas por patologías respiratorias, también por crisis de ansiedad, lo más habitual. Ha sido, como decías,、eh, el rescate en ascensores. Una de las intervenciones más delicadas se ha producido en Eibar, donde seis niños, cinco adultos, entre ellas una mujer embarazada, han permanecido en el interior de un ascensor durante tres horas y media. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Esto que escuchas, Ángeles, es el rescate hace unas horas de cerca de 500 pasajeros de un ave en la localidad de Toro, en Zamora, han logrado ser evacuadas y después trasladadas en autobuses. Y hace unos minutos, la Guardia Civil. Daba estas recomendaciones. Ante este tipo de situaciones, se recomienda mantener la calma, evitar los desplazamientos innecesarios, priorizar el ahorro de las baterías de dispositivos, llamar a los servicios de emergencia solo cuando sea estrictamente necesario y para corroborar la información que pueda llegarles, consulten siempre con fuentes oficiales. Además, por ahora, el Servicio Marítimo de Vizcaya continúa en alerta en la protección de la plataforma de gas de la Gaviota para evitar cualquier accidente tras este apagón. Bueno, precaución, sentido común, eso es lo fundamental. Y si no, emergencias, claro. Gracias, Adri. A ti. Chao. Uf, vaya día. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez. Pide responsabilidad a los ciudadanos. ¿Necane? En una comparecencia, Ángel ha dicho que están investigando lo ocurrido, que no se descarta ninguna hipótesis y que hay que liberar las vías de comunicación. Vamos a pasar unas horas críticas hasta que recupera, recuperemos totalmente la electricidad y, por tanto, necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Javier Ayuso, e s responsable del 112 en Madrid. En la comunidad sigue el apagón, aunque algunos municipios ya están recuperando el suministro. Emergencias ha recibido cientos de llamadas para dar aviso de incidencias, para pedir también información. Los hospitales siguen trabajando. Se están atendiendo las urgencias sin problema, tal y como ha contado en la tarde. No hemos tenido ninguna incidencia grave. Son muchísimos atascos, muchísimas llamadas al 112, gente pidiéndonos información de lo que tiene que hacer o de lo que está pasando. También podemos decir que ha habido. Bastantes avisos por personas atrapadas en acceso, aproximadamente 287, que son la mayoría de las intervenciones que están haciendo los bomberos de la Comunidad de Madrid. No, 12 y media de la mañana, hora menos en Canarias y en Portugal, el apagón nos ha pillado con nuestra rutina, en el curro, en el transporte público, en casa. Y por ejemplo también en el metro de Bilbao. Sí, sí, está cerrado aquí y、no, ni los semáforos van. No se ha comunicado nada, no sabemos ni qué ha pasado y no podemos ni usar el metro. Venía de estudiar, pero me vuelvo a la, a la universidad. O También había muchísima gente en los bares. A la hora de cobrar, a la hora de usar el TPV, la maquinaria. No podemos usar la cafetera, nos vamos a quedar sin hielo y se nos va a estropear el género. Y la normalidad, Ángel, que va llegando muy poco a poco,、eh, va llegando a todas las ciudades, aunque todavía queda mucho. Pues la normalidad llegará poco a poco, pero aquí en el centro de María, donde estoy, el caos es absoluto. Gracias, Necane. Hasta luego, Ángel. Chao. Nos damos un paseíto por las redes, imagino. Que absolutamente hirviendo. Hola Silvia. Hola Ángel, pues、eh, imagínate con este apagón nacional que estamos viviendo, nos están llegando algunos mensajes. Hay que decir que sobre todo por redes sociales. Ya lo sabes que bueno, las comunicaciones están siendo un poquito complicadas, sobre todo por teléfono móvil, así que estamos leyendo sobre todo en X, en Instagram. Dice David: Estoy en casa, pero ha sido una odisea. He tenido que ir andando a casa desde el trabajo 45 minutos. Creo que a ti Ángel te ha pasado algo parecido. Hoy. Victoria lo ha pasado francamente mal con sus hijas, salían del cole y no ha podido comunicarse con ellas. Afortunadamente, pues han cogido el autobús y se han vuelto para casa. Y también nos ha llegado el mensaje de Irene: Mi padre está en diálisis domiciliaria. Hemos ido a urgencias y la situación ha sido caótica hasta llegar al centro. Recordamos desde aquí que se están garantizando esos servicios mínimos en los hospitales, también en los centros de salud, gracias a los generadores y que están funcionando tanto los servicios de UCI como de urgencia. Y los、eh, quirófanos. Bueno, vamos、eh, a tener muy en cuenta algunos de esos consejos que nos están dando desde el Gobierno. Hay que reducir los desplazamientos que no sean necesarios, solo seguir la información oficial y, además, muy importante, hacer un uso que sea responsable del teléfono móvil porque vienen horas críticas, no se pueden cargar las baterías y hay que tener preparadas esas llamadas por si、eh, hubiera alguna emergencia. ¡Bendiciones, t e En la medida que puedas, mándanos algún mensaje. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo l o manda? s Esperamos mensajes. Eso es. Estamos en facebook.com barra la linterna cope. También estamos en x en expósito cope. Tenemos un número de WhatsApp. Puedes intentar mandarnos tu mensaje a ver si nos llega. 600 544 555. Y también nos puedes encontrar en Instagram en expósito guión bajo cope. Gracias, Silvia. A ti, Ángel. Lo、dicho, seguimos con la linterna encendida desde el centro de Madrid. Estamos en plena calle entre Cibeles, la puerta de Alcalá. El atasco de autobuses es impresionante. No se puede circular literalmente por el centro de Madrid. Imagino que M30, M40 completamente colapsadas. Lo que sigue sorprendiendo es el civismo, la normalidad, la tranquilidad. Oye, como siempre, al final lo mejor, la ciudadanía. Tras la despedida al Papa Francisco se abre una nueva etapa. Sigue todas las claves en COPE y en COPE.es. Viernes, 11 de la mañana. Para. Para. Reflexiona. Reflexiona. Actúa. Actúa. Más vale malo conocido que bueno por, por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor. Es、pues、buenísimo. Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre、vale. y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort. Cada viernes a las 11, Mario Alonso b u t c h uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal. Solo en Herrera en Cope. Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. ¿Por q u e motera naces, pero mutuera? ¿Te haces? Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 915555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 91 -555 11-20, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente. Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra. Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Escuchas la linterna. Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en CupraOfficial.es. ¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul de Hortícola Guadalfeo. Tomates que hablan. Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor. Hermanita Espabila, con el seguro de Ama tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche? Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-4037. c e l e b r a m o s el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos.